Maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un poco llovido, pero temíamos que nos tomara el agua en la moto, pero parece que no. La libramos. Llovió un poquito más temprano, pero parece que se suelta un poquito la humedad y se siente un poco el calor. Bueno, yo parece que vaticinan más lluvias por la tarde-noche, pero no importa, porque nosotros vamos a estar bailando dentro de la academia y vamos a estar con todo. Sin problema. Esperemos que sí, al cabo ahí adentro no nos mojamos. No, no, no, ahí se siente el calor humano, el contacto, claro, todo con las medidas... Eh... Preventivas, Preventivas, necesarias. Preventivas, necesarias, sanitarias, exactamente. Perdón, es que estábamos platicando antes de entrar al aire y de repente escuchamos 5, 4. Ya, no, <risa> ya no sabíamos dónde andábamos. Pero, maestro, estamos en el programa número 68. Estoy emocionada, ya sí, que casi llegamos al 70. Sí, sí, vamos a dar un bailongo aquí. Ah, pero es hasta los cien. Claro, hasta los cien. ¿No? Vamos a tener una orquesta en vivo. <risa> no, pero ya tenemos un compromiso con Acometer y sus huestes. En ah, cual, sí. En agosto vamos, en a, ir agosto, a, vamos a ir a festejar su, su aniversario. Este, vamos a bailar ahí sobre la sobre la Bill la Bill Street en la no, calle. No, no. Hasta ahorita no. El permiso, el único permiso que tenemos es de bailar adentro. Pero bueno. Todavía afuera no logramos pues convencer no a las autoridades. Per, pues no pedimos permiso, lo hacemos. ¿Pedimos perdón después? Sí, ya sí. que estamos enjaulados todos. Sí, al fin de <risa> cuentas no estamos cometiendo ningún delito, estamos haciendo una actividad lúdica. Pero ahí sí va a haber orquesta en vivo, ¿eh? Ah, Balú no, claro, lo prometió. A, a eso me refiero, o sea, que vamos a tener orquesta en vivo, vamos a echar un bailón ahí. Sí, bastante bueno. bailón. chavo eh, eh Acometer y, y Miriam. Y, y Miriam. Sí. sí, vamos a enseñar a bailar a Miriam. Sí, se les Ahí. conoce como el trío dinámico. <risa> <risa> Eso Algo no es el trío. Ok. Maestro, pues, junio 22, programa 68, ya lo dijimos. Y estamos nuevamente hablando eh, de la historia de la salsa. Hoy es nuestro programa número 9 dedicado a esto. Y vamos a hablar de... Los adolescentes. ¡Eh! <risa> No te sé es de mis orquestas es, favoritas. De hecho, es una de las orquestas que ha tenido más impacto eh, o que ha... Eh. Yo estoy seguro que personas que estaban eh, no muy familiarizadas con el ritmo de la salsa, uh -huh. al escuchar a los adolescentes, como que los atrajo, ¿no? Sí. Porque es, es, tienen una música muy pegajosa, muy sencilla, muy muy de lo cotidiano, ¿no? Sí, y tienen un sello muy particular, o sea, escuchas y dices, no hay pierde, adolescentes. son adolescentes. Han logrado eh, tener como ese ese sello en su música, que los identifica perfecto, sí. aún a pesar pues de que son varios vocalistas, sí. pero tienen ese ese sello magnífico, ¿no? Que que, que sabes, no se pierde, ¿no? Uh -huh. y, y pues le vamos a mandar varios saludos conforme vayamos pon, eh, poniendo que las canciones el día de hoy, porque Hubo, hubo varias solicitudes y hoy vamos a, a estar eh, con esto de... Casi casi de la cantando. cantando, mándeme su audio y le pongo su canción. No, pero sí estuvo bastante bien, eh, ahí hubo personas que estuvieron haciendo peticiones y pues eso quiere decir que sí, son conocidos los adolescentes, eh, tienen una historia ahí un poquito dolorosa en mm. un principio, Eh, Porfi Valoa es el, el autor de esto Bueno, sin Porfi Valoa no existirían los adolescentes la verdad, y, y la verdad, ya cumplieron sus 20 años, uh -huh. hicieron una producción especial para ese entonces Les traemos la canción más nueva, va a ser nuestra última canción del día Es la más nueva, es la, la lanzada más reciente Y pues nos vamos a ir un poquito así como de lo más viejito, de lo más escuchado lo que más nos gusta a nosotros y lo que el público pide. Van a pasar de los adolescentes a los de la tercera edad. <risa> o sea, no les falta mucho. Por cierto, tener tacho en porque no pidió ninguna canción porque no sabe ningún título. Sí, como, o sea, no entendemos cómo Citlali, que tiene no sé cuántos años bailando salsa sí. y, y no se sabe Desde ningún título. Desde el era del Dendertal. Ya <risa> era. O sea, y, y lo, lo bueno de esto era. es que vino a a confesarse eh, eh, personalmente que no No se sabe ningún título, pero que seguramente las va a cantar todas. Vino in situ. <risa> sí. Así que, pues vamos a empezar con música, maestro, porque aquí de lo que se trata es de, de escuchar muy buena música, estarás sí. de acuerdo conmigo. Eh, la primera canción del día es una que está eh, a cargo, obviamente, de adolescentes, pero en una mezcla con Oscar de León. Oscar es de los grandes ídolos que, For, que Porfi tuvo desde que él era pequeñito. Pero tiene una característica muy particular, ambos son venezolanos. Sí, también. Mm. Entonces, eh, bueno, era de sus grandes ídolos y pues qué padre, ¿no? Cuando tú admiras a alguien y la vida te pone en su camino uh -huh. para que puedas coincidir en algo que, que amas tanto y que lo haces también, ¿no? Mm. Eh, yo les traje esta versión el día de hoy, la hay sin Oscar. Mm o solamente con Oscar y su orquesta, pero la verdad es que a mí me encantó, me fascinó, eh, vean el video completo, yo se los recomiendo de todo corazón, la canción se llama Si te marchas y le agregamos ahí un voy a llorar, uh -huh. eh, yo sé que les va a gustar, disfrútenlo, párense a bailar, dejen de comer, pónganse a bailar y disfruten. Dejen de lado el chicharrón en salsa verde. El lonche que está comiendo citral y aviéntalo y ponte a bailar. Vamos por la primera del día. Shit der den man Dios que te vaya bien. Sí, si me hace falta llorar es por tu carencia. Supere que hoy en la vida sin no el amor termina así. Es fácil jugar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No comprendes todo te extraño, que me debes perdonar. sabes bien que me extraño, ya no me hagas más llorar. Oh. Es que te extraño Que me debes perdonar Sabe bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar Oh, oh, oh te oh. amo No, no, Y más y más Men med en intencijn Hacke en felicidad Y errores Que cegamente comete En una vida Es así Es fácil Juzgar Difícil Perdonar Cuando un amor Se va Y se va No comprendes Que te extraño No me hagas Más llorar Sabe bien Que me hagas Extraño Ya no me hagas Más llorar Ay No, no, no, no No, no comprendes Que te extraño Que me debes Perdonar det er el que a ve honra de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 ¿Qué sí. tal, maestro? Esa versión no la había escuchado. Bueno, pero con Oscar de León es una garantía. Sí, la verdad es que es, es otro rollo. Sí. Eh, Oscar es maravilloso. Él le, le implanta su sello, uh -huh. le impone, más de implantar, le impone su sello uh -huh. a cada canción que, que interpreta. Eh, este video, tuve la fortuna de, de encontrarme el video donde la están grabando. Uh -huh y la verdad es que no, no, no, o sea, no puedes evitar el... Comienzas moviendo los pies, terminas levantándote para bailar, porque está maravilloso. Fíjate, hemos comentado que los adolescentes, pues es impensable sin la presencia de Porfi Baloa porque de hecho Porfi Baloa es el que desarrolla todo el proyecto y lo uh -huh. ejecuta, pero en un proceso de precocidad, en el sentido de que no es precocidad, porque desde muy temprana edad, él comienza a mostrar, a, a sus, mostrar sus talentos y, y su talento musical uh -huh. y eso es muy común, fíjate, muy repetitivo en, en el Caribe porque ahorita me recuerda otro otro fenómeno de precocidad en la música uh -huh. que después vamos a hablar de él porque a mí, a mí es uno de mis favoritos ¿Quién, eh. maestro? Diga quién, diga quién no, que, es una... que sea sorpresa A ver si él es él es uno de los líderes o ejecutantes de la Sonora La Ponceña Ah, ya Quién? Que sea sorpresa, ah, El señor Papo Luca. Ajá. Papo Luca, Papo Luca, él comenzó a tocar ya los teclados eh, con la ponceña a la edad de los ocho años. Ah, igualito que Porfi. Ah, igualito que Porfi Valoa. Por eso sí. me, me, me hizo recordar a Porfi Valoa. Y fíjate que el fenómeno de los adolescentes, eh, yo lo veía desde un punto de vista de que él tuvo a la la capacidad de ver, a pesar de ser un, un, una persona muy, desde muy chico, desde los 14 años, que tuvo su primera orquesta, que él vio el fenómeno que había sido explotado previamente con grupos como Los Chamos. Yo así uh -huh. lo veo, es, es una observación muy particular, sí. porque venían de un fenómeno que se daba en Puerto Rico con un grupo que se llamaba Mensudo. Ah, menudo, perdón, Menudo. Un maestro que hay miles de admiradoras perdón, nada, fieles que, hasta se la me fecha. Trajo un poco la lengua. Y la versión de mensudo puertorriqueño en, en Venezuela eran los chambos, ¿no? Entonces, Perdón ya, que ya se me salió el Mario Alberto. <risa> eso ya se es, es el enojo, o se si agredida. No, yo no soy fan de menudo, jamás lo he sido. Pero sé que hay muchas mujeres. Sí, pero sabes que es un impacto que, que eh, permeó en toda América Latina sí. esos grupos eh, sí. juveniles. Pero que yo los veía como una crítica constructiva que eran tipos que nomás se paraban a bailar, ¿no? y ya, sin embargo ya en la en, en la en la vertiente de, de Porfi Valoa él hace una alineación de músicos sí, realmente de talentosos. músicos de vaderas porque Porfir Valoa más allá de ser un, no es un músico empírico no es un, estudio, es un músico de estudio en el conservatorio sí y, y, y eh, pero sus, sus instrumentos principales son las percusiones y se nota Sí. A mí en lo particular una de las cosas que me gusta de, de los adolescentes es la velocidad que tienen en la música y es obvio porque son jóvenes, sí. entonces ellos no quieren música lenta, sí. ellos quieren música eh, rápida, bien ejecutada, bueno. pero también una de las características que tienen ellos, las orquestas de los adolescentes es este, que son músicos excelentes. Sí, Se la escucha. verdad sí. La verdad, sí, y así como mencionas, o sea, Porfi cuando comenzó a... Porfirio. A, a tocar, bueno, por eso le dicen Porfi, pues, nombre completo, Víctor Porfirio Valoa Díaz. De Caracas, ¿no? Ajá, y todo eso quedó en Porfi. En Porfi. <risa> Fíjate, podían haberle dicho Víctor y él prefirió Porfi. Sí. ¿No? Ahí está. Eh, él, a los ocho años, Porfi comienza... no es el de las caricaturas, no, ese no era el Porfi. Es Porfi. <risa> Eh, a los ocho años comienza a, a tocar instrumentos, a, a mandarle como esos mensajes a sus papás de que a él le gusta la música y todo esto. Y bueno, llega el momento donde su mamá dice, se me hace que este muchacho sí es bueno para esas cosas. Nos va a sacar de pobres. <ríe> sí, yo supongo que sí lo sacó de no, pobres. Evidentemente. Va creciendo, los convence de entrar al conservatorio, entra y ahí es donde ya él dice, sí puedo escribir notas musicales para hacer mis propias letras, mis propias canciones y, y hacer el paquete completo, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como dices tú, o sea, sí estudió, no fue como otros, que fue empírico y, y fueron estudiando conforme pasaba el tiempo, ¿no? Él ya cuando, cuando llegó a este, en grande ya este mundo, pues ya. O sea, ya, ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo y los talentos que juntaba para hacer su orquesta, ¿no? Sobre todo se dio cuenta de que en América Latina la precocidad, en el caso de los artistas, pues vende, ¿no? Porque es los elemental. papás explotan. En Europa eso es impensable. ¿eh? Uh -huh, Porque sí, ya sabemos. es un delito de la explotación infantil y el trabajo. Ese se considera una explotación infantil en el trabajo, ¿eh? Pero, pero... como en América Latina en... Oye, pero en este <risa> caso, digo... Si, si él es el que, el que solicita, sí se cataloga claro igual, sí. sí. Sí, pero en Europa es impensable. Sí, sí lo sé. Sí. Pero probablemente puedes dejar de pasar, puedes dejar pasar talentos como el de Porfi. Sí. Porque si lo dejas comenzar a los 18, pues ya perdió sí, muchos sí. años, ¿no? Sí, sí. O, o sea, tiene como las dos. Es más, de hecho en el nombre lleva todo, porque los adolescentes es antes de los 18, Sí. Porque no tienes, ahora sí que la, todavía tienes la patria de potestad. Sí. No la pierdes. Entonces, es, pues adolescentes, ellos vienen de, de un grupo previo que tú ahí traías del dato, ¿no? Sí, de hecho, es, eso quería que comentáramos, o sea, su, su primer grupo que él crea eh, se llama Salserín, Salserín, y eran puros chiquititos, o sea, tú escuchas las voces y eran niños, pues tal eran cual se escuchan. Salseros, así, sí, entonces eh, se vuelven un boom, porque viajan primero, bueno, en, en su país natal, después salen ya a uh, giras internacionales, obviamente siempre se menciona que fue con el permiso de los papás, sí, claro. pero bueno, como dices tú, pues es que había ahí un interés de por medio, pues ¿no? iba a sacar de, los iban a sacar de pobre. Exactamente, entonces esto se vuelve un boom tremendo, eh, tú y yo platicábamos hace rato que teníamos la duda si cuando a Porfi le quitan este grupo, él era menor de edad o no, Eh, yo por lo que estuve investigando parece que no, pero pues realmente era un chiquito, o sea, él tenía 20 años aproximadamente, entonces después de que esto se vuelve eh, todo un, un boom, él está ya despegando los pies del piso porque pues lo que él había creado se vuelve... Muy famoso, muy gustado por el público, porque en los conciertos se escucha, o sea, como las chiquitas, grandes, medianas, entonaban las canciones de ese grupo de puros chiquititos. Los alcerines. Entonces tú, tú imagínate, Ay. ¿no? Yo lo creé, es lo mío, voy a ir a cobrar ya mis regalías, y cuando llega a cobrar las regalías le dicen... Ya registraron crees, el nombre. Que este ya no es tuyo, no te podemos pagar, porque hay alguien que ya vino, ya registró el nombre y gracias por participar. por no contratar los servicios de un contador <risa> puede ser no sé si sea así el dato pero bueno algo así entonces eh, muy triste y desconsolado se va a su casa eh, fue un, un tiempo donde él no quería salir porque todo mundo le decía oye ese grupo que se está escuchando ahorita ese era el grupo que, era, que ese es el grupo que era tuyo no Entonces, oye, si ya los amigos te dicen eso, ¿qué esperas de los enemigos, no? Entonces, él menciona mejor se guarda en su casa por una buena temporada, pero sigue escribiendo, sigue teniendo ideas y bueno. Esto se vuelve un boom después, ¿no? De hecho, toma a los a salcerines los, los más grandecitos, uh -huh. y sigue con el proyecto. Son los que se fueron con él, sí. porque los más chiquitos se los queda a esta persona. Porque después de ser niños fueron adolescentes. Exacto, y ahí, de ahí, viene, de ahí el viene el nombre. Maestro, pues vamos al a la segunda canción. Uh -huh. De hecho, es una canción que te gusta a ti, porque tú me mencionaste ahí un detalle sobre la voz. Entonces, eh, vamos a escuchar en la voz de Marlon Araujo. Obviamente, con todos los demás adolescentes, una canción que se llama Se Acabó el Amor. Dale. Dale. Sí, pero... Jeg ser der. Si es que el alma a veces ríe A veces sufre como llorar Dime por qué Es que me has dejado llorar Porque yo me enamoré Es algo que me ringo a tus pies Y mi orgullo es un payaso Que murió por ti Dime por qué se me atrapa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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. Maestro, ¿sería que Citlali ya reconoció a los adolescentes? Yo creo que sí. ¿O todavía no? Fíjate, una de las características de los cantantes que ha tenido son los adolescentes, yo qué, me, eh, qué noto, eh, él, eh, por favor, mencionaba que uno de sus cantantes favoritos era Eddie Santiago. Sí. Y de hecho se les nota a todos como que buscan ese, ese, tono. ese tono de voz sí. en los cantantes de los adolescentes. Sí, fíjate que De sí. hecho yo vi un, hay un chico cantante de color que tiene que bárbaro que no sé cómo se llama esta mente. Ah, él no lo ubico, pero ahorita te investigo. Ajá, no, ese cuate me dejó impresionado. Es un tipo de color, o sea, pero tiene una voz tremenda. Órale. Pero no sé cómo se llama. Oye, pero si sí sabías que hace años tuvieron un un, un problema Eh, Porfi con sus cantantes, uh -huh. hubo un, un problema porque uno de ellos se enferma y lo acusan de que él se queda, Porfi se queda a un lado, eh, que por completo él se, se retira, pero, o sea, hubo muchas situaciones ahí, ellos le acusan de que no les pagó, que les quitó los derechos, porque algunos de ellos se vuelven solistas. Uh -huh. Entonces, eh, el pleito parece que empieza en el momento en que ellos le piden poder cantar las canciones que cantaban en, que interpretaban en, en la orquesta de adolescentes, poderla... Poderlas cantar ellos en sus conciertos, uh -huh. entonces Porfi les dice, claro que, no. claro que no, estas canciones me pertenecen a mí y son única y exclusivamente de la orquesta, uh -huh. entonces son como cuatro o cinco vocalistas que hacen un escándalo tremendo, van a la prensa, eh, Hacen comentarios muy desagradables y lo acusan, incluso te digo, que al momento que este chico se enferma de cáncer, él se retira, aun a pesar de que él decía que eran grandes amigos y bueno, todo este rollo, ¿no? La, la cosa era echarle tierra. Uh -huh. Pero cuando a Porfi le preguntan sobre el tema, él dice, yo no tengo nada que opinar, yo tengo nuevos cantantes y lo que viene, ¿no? Pero es un negocio, ¿no? Exacto. No, y aparte es que, ¿sabes qué? Hubo una temporada donde de repente llegaba uno y salía otro. Entonces... Yo lo entiendo como empresario, o sea, tú le echas todas las ganas, estás trabajando, te pones a que cante perfectamente como tú lo quieres. Y ya que lo hiciste grande, resulta que te dice adiós porque se va con alguien más, ¿no? Entonces, pues en esa parte yo sí entiendo el enojo de él. Dices, pues, ¿a qué estamos jugando, Y aparte, ¿no? dice, ¿y aparte me llevo tus canciones. Pues claro que Exactamente. No, tienen derecho de autor. Claro. Entonces, ahí entraron también en un pleito porque ellos le, le alegaban... Que en, en el momento en que toda canción entra a una radiodifusora, se vuelve de dominio público, pero no, no todos claro, sabemos que existe claro que no. esto de derechos de autor y sí. que... Si la registraste, pues es tuya, ¿no? Actuario intelectual. Exacto. Por cierto, maestro, anfibios es marca registrada. Ah, evidentemente. Sí. <risa> Nadie puede utilizar ese nombre, aunque si hay por ahí una alberca que se llama sí, Anfibios, Amfibio. ya varias veces nos han preguntado que si es de nosotros. Digo, Brincos mira, diéramos. ¿qué pero, más pero todavía no. Pero el, algún día vamos a nuestra alberca. Ya. Estamos solicitando. Eh, socios capitalistas. Socios capitalistas que gusten tener una alberca, con mucho gusto, tenemos el proyecto listo. <risa> Maestro, pues ¿nos vamos con otra? No. Una más. Una de las que son como icónicas. Sí. Eh, esta canción Porfi se la dedicó a un amigo de él en un concierto. Eh, el papá de este amigo acaba de fallecer hacía poco tiempo era eh, eran muy amigos, o sea, como parte de una familia de la otra, entonces eh Porfi se lo expresa porque le dice, "Tu papá era como mi papá. Lo quiero igual" y menciona en plen, imagínate tú en pleno concierto llorando que en micrófono digan, "Saludos al maestro Beto que está llorando" y todavía te enfoque en la cámara y dices, "No bueno." <risa> no, ver, a veces. exacto, creo que todos tenemos alguien a quien extrañar, tenemos alguien a quien dedicar esta canción eh, nosotros si sí tenemos personas muy queridas, van saludos hasta el cielo y escuchemos recuerdos Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo oh. Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende Solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estruja mi alma resignarme a vivir sin estar contigo Pero si es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie escapa capaz de esto a todo nos llega Solo queda ser bien y decir amén Cuánto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va un ser querido No soporto el dolor gustado ver más grande sueño hecho en realidad para ti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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos. ¿A poco no está linda esa canción, maestro? Que sí, fíjate que una de las características y, y un mérito de Baloa es que hace temas muy cotidianos, ¿no? Sí. Que si el papá que dejó a la mamá embarazada, esos son temas que a todos... Así como dicen, todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no? Oye, de hecho, bueno, eso te voy a comentar en, en la canción que, que viene. Eh, pero perdón, no te quería interrumpir, solamente que se me vino a la mente. Sí, sí este, es como una, una saga de cuando aparece la, la salsa romántica, que por cierto, hay gente que pues la denosta, ¿no? Porque dicen, o gente que dice, que dice salsera, que denosta la salsa, yo digo, mantengan la calma. Solo disfruten y bailen, ¿no? Claro. Solo gócenle. Sí, al fin de cuentas, es la música son cuatro tiempos, es la velocidad, etcétera, etcétera. Y, y si hay alguien que tiene que decir eso y lo dice bien, pues bienvenido, ¿no? Claro. Fíjate, que ahorita que dices velocidad, eh, se viene a mi mente el... Yo disfruto mucho cuando me toca escoger la música al 100% de todos los programas porque, o sea, tú vas por 10 canciones y resulta que viste 100, ¿no? Entonces, aprendes de los videos, eh, yo leí por ahí que el primer instrumento que Porfi ejecutó en, de las primeras orquestas a las que él perteneció fueron los teclados, el piano. Uh -huh. Entonces, eh, la manera en que ahora se acomodan ellos para grabar, cuando van a hacer las cosas en vivo y que hacen los videos ahí mismo, es todos le están dando la cara a Porfi, uh -huh. obviamente porque él está mandando todas las indicaciones, ¿no? Entonces, eh, es muy padre ver, ahí ya ahorita no son tan adolescentes, todos no, no, son claro integrantes, no. ya, son ya... Una, ya son de la tercera edad, <risa> ya, ya, ya los vacunaron, creo. <risa> Algunos segurito ya, ya les tocó <risa> vacuna. Eh, ay, por cierto, me toca vacuna siguiente semana en miércoles. Ay, estoy emocionada por eso. No sé si voy a tomar foto como, como el 98.9 personas lo han hecho, pero seguramente sí, ah, Si sí, no se me olvida. Fíjate, ahorita que estás mencionando cómo él se pone con el teclado a dirigir a sus músicos, me hizo sí. recordar a Fito Páez. Sí. El maestro Fito Páez desde el teclado dirigiendo la orquesta. Sí, sí. es cierto. Pues acá por Fito me encanta porque... Están bailando y él tiene las dos manos ocupadas en los teclados y aún así de repente como que dice, no, también necesito bailar, avienta todo, sale, baila poquito, dirige y continúa en lo suyo, ¿no? Cada vez que no es necesario el teclado dentro de la música, él aprovecha. Eh, los chicos que hacen sus coros, ellos eh, según yo alcanzo a ver son los más jóvenes de, de la agrupación, pero contagian... A. al resto. Uh -huh. eh, todos. Por ejemplo, comienza uno a hacer un paso. Y de repente el de al lado, como que. ¡Ay, yo también! Y se va pasando así como escalerita, ¿no? Entonces, es muy emocionante, muy, muy. Muy, padre muy ver. interactivo. Exacto. Y, y, y para ti como espectador es muy padre ver. Que ellos tienen esa muy buena relación interna, ¿no? Sí. Que realmente sí se contagia uno del otro porque hasta hay quien así como que ¡Ándale, no estás bailando! ¡Ay, de veras, <risa> ¿no? ¿no? De repente, por ejemplo, para las trompetas pues es mucho más difícil, sí. ¿no? O sea, ellos tienen que estar aventando, aventando el aire y todavía quieren que estén bailando, oye, ¿no? Pero la verdad es que muy, muy buena orquesta. Le vamos a mandar saludos. Tú tienes un amigo al que le gusta muchísimo, adolescentes. Ángel. No. ¿Quién? Ah. ah. no me acuerdo. <risa> Ahorita les digo. Vamos a escuchar la siguiente canción, que es la número cuatro del día. Eh, fíjate que esta canción tiene dos nombres. Eh, tú la buscas por Me Tengo Que Ir, oh. o la buscas por Persona Ideal. Oh. Ah, esa sí la conoces y tal, y maestro. ¡Ah, wow, eureka! <risa> ¡Por fin! Oh. Eh... Eh, La encuentras por los dos nombres. Uh -huh. eh, menciona ahí, creo que lo que menos menciona es persona ideal, pero bueno, ¿no? Hay ahí como una controversia en cuál es el nombre real. Eh, con esta canción le vamos a mandar saludos a Iván, a Lupita, ah, Iván. al maestro guapo. Eh, que ya todo el mundo sabe, él fue alumno de nosotros hace tiempo, buen amigo hasta la fecha. Cuando era de los adolescentes. Sí, de, de hecho lo conocimos de adolescente, de adolescente y creo que ya está formado para la vacuna. Sí. <risa> se me hace. Y también le vamos a mandar saludos a Luis Guerra, que esperemos que nos esté ah, sí. escuchando. Y es una de las canciones que él nos pidió. Y maestro, ya que no se acordó, le recuerdo, su amigo se llama Lalo. Ah, sí. <risa> saludos a él también. Y vamos a escuchar Me Tengo Que Ir. de ese amor cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos en las lágrimas caían en los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 Ella queda embarazada y en el parque le dice a su amado, me tengo que ir y no es por ti, Conmigo, contigo está mi corazón. Se marcha para Europa y estando allí se le complica el embarazo y en medio de esta dificultad le escribe cartas a su amado diciéndole que le toca escoger entre el bebé y el bebé y su vida. Uh -huh. Esa canción dice, todo eso nuestro. Sí, pero güey sí, son cosas muy cotidianas, ¿no? Que usted le sea a cualquier hijo de vecino. La verdad, a mí me, me dio muchísima risa porque ya sabes que me encanta leer el chat de cada no. video. Entonces, alguien comenta, ¡ay, qué triste es mi historia! Y comienza, ¿no? El montón, también la mía. Ta Dije, ¡ay! Habemos mucho sin papá. Hostia, <risa> todos somos hijos de Pedro Páramo. Que, le, que, que comentaron algo y el papá dijo, ¡ups! Me tengo que ir. Me tengo que ir. <risa> Pero bueno, pues, ¿cómo vamos, maestro? ¿Bien pues, no, o no? no? Todavía nos tenemos que ir, nos queda todavía un poco. Todavía. Y este parece que esto de la saga de la salsa romántica está muy bien, ¿no? Yo pienso que ahorita me llegan a la mente como Edi Santiago y también es de Ógale. Sí, como sí, no. Sí, eso es imprescindible. Fíjate que ya que estás eh, en, en este mundo de, de escuchar este tipo de música, la verdad es que conforme vas conociendo te vas enamorando más, Ajá. te gusta más, eh, tu oído se vuelve mejor porque ya identificas perfectamente el sonido de cada grupo o de cada orquesta que se merecen, por ejemplo, en este caso se merecen el nombre de orquesta, ¿no? O sea, sí, sí. no son los músicos, realmente son orquestas, son orquestas que te demuestran el nivel que tienen. Entonces, pues ya veremos quién será el siguiente, pero maestro iremos a hacer segunda parte de los adolescentes. Es, sí, es muy factible. Y yo ahorita me quedé pensando, nos hace falta una orquesta aquí en México así de esas, de ese nivel, pero, pues, no, sí. no la tenemos. <risa> yo, fíjate que, bueno, yo repito de, nos ha tocado ver a varias. Eh, sí. una de las orquestas que a mí me dejaron impresionadas son las de Mark, es la de Marc Anthony uh -huh. recuerdas que, que sí, lo sí. fuimos a ver y en la Minerva y él dijo, o sea, nosotros creíamos que por ser un concierto gratuito y haber lluvia garrafal porque cayó un tormentón ese día probablemente él dijera un artista de mi nivel no puede salir a, a tocar pero como la Minerva estaba a reventar de gente él dijo nada más permítanme, me quito los zapatos porque sí. estos sí son caros, entonces no los puedo mojar. Se quitó y, los zapatos. Y, y salgo, se quitó los zapatos, conservó su smoking y salió guapísimo a bailar. Lo que pasa es que son personas muy profesionales. Sí. Que muchas veces en México hace falta que los artistas sean eso, sí. profesionales. Entonces, ahí eh, es una demostración, ¿no? De Oye, quiero aclarar el punto. Guapísimo, yo sé que no es un hombre guapo, pero así lo veía yo. <risa> <risa> sí. Eh, y luego aquí en el centro vimos a... Uh, a, a este Willy Colón, a Willy Colón que también es impresionante, ellos ni siquiera hacían pausas entre canción no, y canción y los los van con este Juan Formel y los Bam Bam con la, con la tremenda charanga y estamos hablando de que son alrededor de 15 músicos por orquesta, ¿no? Sí, yo yo recuerdo perfectamente con a Juan Formel con la con su con los Bam, Bam que iniciaron a tocar, ya no, se, ya no se tuvieron ni para decir buenas noches ¿eh? fíjate, hay, hay una cosa ahí, de repente, con esto que mencionas tú de los músicos eh, mexicanos o cantantes mexicanos es cierto que de repente tienen 10, 15 minutos y comienzan ¿cómo están? buenas, buenas no noches, noches. ¿Qué, gracias ¿qué por, le pasa? Y, y te avientan, no sé, 10 minutos de plática no pero hemos estado en conciertos que tenemos el, el privilegio Y no hay ese tipo de pláticas. Oh o sea, simplemente te mencionan, ah, eh, la Guadalajara, en lo que está comenzando la siguiente canción. Se acabó. Y sigue, ya no hay pláticas. No. O sea, podemos hablar de Fito Paez, podemos hablar de Andrés Calamaro, podemos hablar de Enrique Bumburi. Fíjate, yo recuerdo perfectamente un concierto que fuimos con el Sargento García. Sí, tremendo. Nos tuvimos la suerte de estar antes en el escenario, antes de que iniciaran, y los tipos estaban haciendo yoga, sí. estaban preparándose mentalmente para salir al escenario, y salieron y ya no se detuvieron, no, ya no, ni para esperado. decir buenas noches. Tú, tú así con él, quiero ir por una bebida o quiero ir al baño, y, y dices, me aguanto. Sí. Ni tomo ni voy al baño. Estaban parados, estaban de cabeza, y sí. unas posiciones bien extrañas. Sí, sí, ya hace sí, algunos ayeres. Sí, maestro. sí. Con razón ya nos anda tocando la vacuna. Sí. <risa> Oye, pues sí, confesémosle al mundo que aparte de escuchar salsa, también escuchamos otros ritmos de música. Sí, música es música. Que la verdad es que nos encanta, hacemos nuestro cochinito para ir a conciertos. Oye, que ayer pasamos ahí por el teatro... Diana. Diana y ya vimos con mucha mucho asombro que ya hay cartelera que ya va a haber conciertos están, otra vez. Ya están agendando, ajá. Entonces, ay, a mí eso sí me da como que un poquitín de miedo todavía, pero empezaremos a hacer el cochinito, por si en el 22 viene algún buen concierto. Por lo pronto, para, para hacer la, los 15 años de los anfibios. Ay, en sí. En octubre. Sí, chicos, hay que ir haciendo cochinito. cochinito? No es mucho, pero una taquiza y un bailongo. Sí, con, con orquesta, bueno, no con orquesta de 14 ni 15, pero probablemente unos tres, si nos alcance para pagar. <risa> <Sí>. <risa> Oigan, pues vamos a escuchar una más. Eh, sí, vamos a tener segunda parte de los adolescentes obviamente hay, hay más por platicar y hay más por escuchar eh, pero ya saben que yo en cada programa chico al maestro siempre le dedico una canción y hoy le vamos a, a dedicar una canción que se llama tu mirada la grabaron en el 2017 y yo aquí, aquí tengo un, un pequeño eh, un pequeño choque porque No sé exactamente eh, el nombre del cantante. No me hagan reír, por favor, porque voy a decir una cosa por otra. Eh, no sé exactamente el, el nombre. Eh, yo lo estuve buscando en la lista de los cantantes de adolescentes y eh, aquí lo mencionan como Everson Hernández, pero... Eh, porfi, en el video, le llama, ay Dios, aquí está, le llama Evencio. Va a ser su mote. Entonces, exacto, ya no supe ahí si es, si es de cariño <risa> o, o qué pasó, pero según yo son la misma persona porque así lo encontré sí. en la información, pero maestro, esta canción va con todo el amor del mundo, me gustó muchísimo y obviamente es dedicada para ti. Vamos a escucharla. Esta mi vida de repente que si eres bonita y claro eres muy bonita Ya no sé qué está pasando con mi vida si lo que hago es pensar en ti ¿Será que me estoy enamorando? No está fácil para mí. Lo mismo por mí, Esa mariposa en la barriga, sabroso. en mi mente serías feliz son puros pajaritos es hermoso y es bonito pero solo aquí hay un culpable y es sabroso Mira por, y ese pianito RMI de los años 1600, es un ¿de dónde lo sacaste, chico? Y ojalá que tú sientas lo mismo por mí, y ojalá que sientas lo mismo por mi mamita, pa' que tú veas. Estamos de vuelta, maestro, ¿le gustó su canción? Sí, ya casi vamos de salida. Sí. Ja, ambas. Pero bueno, amenazamos con regresar con el mismo tema de los adolescentes. Para la siguiente semana. Porque es mucho material, ¿no? La verdad es que sí, es como en cada programa, es difícil escoger un número determinado de canciones para, para traerlas acá. De hecho, la última canción que vamos a poner hoy es nada más para hacer la mención de que Ellos también, es, o sea, están súper metidos en esto de la salsa, pero también alguna vez hicieron un merenguito. Eh, tú sabes que me fascina el merengue, entonces va a ser la última canción que vamos a escuchar el día de hoy. Eh, alguna vez eh, quisieron probar y creo yo que les salió de maravilla. Es una canción un poquito complicada para bailarla, pero, pero bueno, está. yo sé que les va a gustar. ¿No? Adelante. ¿De una vez? Y luego nos despedimos. Ah, no, pues no. Ah, bueno, pues vamos a sí, vamos de una ¿Alcanzamos? vez. Alcanzamos a despedirnos. No, sí. Vamos a escuchar Me gusta. Me gusta, porque está linda. Me gusta, porque está bella. Me gusta, demasiado bella. gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que yo papá. Así como está, así me. ¿Qué tal, maestro? ¿Un merenguito, bueno. Pero fíjate, me encanta porque él hace el comentario, o sea, están haciendo un pequeño homenaje a los hermanos Rosario, que son como los creadores, ¿no? O los primeros impulsadores del merengue, ¿no? Sí. Sí. Oye, y otra cosa chistosa, después de que le quitan el, el nombre y, y todos los derechos de, del grupo este de Salserín, de ahí hacia adelante... Siempre se menciona a Porfi Baloa en las Valboa, perdón, en las canciones. Uh -huh. <risa> ya dijo, esto es mío porque es mío, ¿no? Uh -huh. Oye, pues ya nos tenemos que despedir. <risa> Me tengo que ir, como dicen los Ahora sí nos tenemos que ir. Bueno, no queremos. Nos, nos escuchamos el próximo martes con la saga de Los adolescentes. Segundo programa, nos vemos en la, en la noche chicos de clase de martes. Muchísimas gracias. a bailar con los adolescentes? Sí, lo más seguro. Muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos hoy, en este martes. Horario nuevo, que nos ha caído bastante bien sí. a la mayoría. Por Un poco ahí de calor, dejamos, pero. Sí. Hasta ahorita puro calor. Ajá. A ver luego cómo nos vaya que empiecen bien las lluvias, ¿no? Ajá. Gracias chicos, nos vemos y nos nos vemos en la noche, y nos escuchamos el siguiente ver, martes. Mar, vale. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.